ピーはスペイキス、コンリキガーディ d ンスウォー。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 Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud Only Coming in, in the end. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. my body's saying, let's go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. But my heart is saying, No. no. If with you baby wanna be with me,、baby. ビビッ De los 70 se convirtió en una de las musas de Andy Warhol, que la fotografió hasta la saciedad. También publicó por esa época unos álbumes con versiones disco de temas clásicos que se hicieron muy populares entre la comunidad gay, como Love is the Drugs del 80, I've been seen that face before del 81 y La v i e n Rose. Bailas. Continuó con la misma fórmula en los 80 y en su álbum Slave to the Rhythm del 85 terminó de acuñar su imagen andrógina que es conocida hasta nuestros días. Su trabajo discográfico más reciente, el primero en 19 años, fue Hurricane, publicado en el 2008. Y en 2015 se puso a la venta su libro autobiográfico, al que llamó muy en su estilo I'll Never Write My Memories. El gran productor británico Trevor Horn, creador y voz cantante del grupo The Baggles, se encargó de producir tal vez su disco más prometedor en su carrera, que sonó muy fuerte en las radios en el 85 con esto. Se llama Slave to the Rhythm. g o o d by e s h e g o t Buenas tardes, amigos de Playkiss. Vuestra atención a cambio de nuestra mejor música. Quid pro quo, queridos. Quid pro quo. Esto es Playkiss. De tantas grandes canciones como esta de Revolver, o、oh, por ejemplo, esta. Believed, El amor de un hombre a la luna, Man on the Moon, Ariane, van a sonar en unos minutos. Y atención a esto que te va a encantar. h e a v e n must be missing an angel. Heaven must be missing angel. Es un piropazo, eh, cuando te digan eso, eh. En el cielo, tal vez habrá perdido un ángel. ¿Cómo hemos pasado de eso a q u é hay de cenar, cariño? <risa> y además vamos a invitar a Kylie Minogue. Vinos trepidantes en las tardes de Kiss FM. Esto es Blake k con r i c k y García. Reach out to space. La mejor música.、Wow. Goes for the a l p e ring. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Coffin's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, Enrique García. いいね。 Muy chicos, ¡Qué bien lo estamos pasando hoy! ¿eh? Como todas las tardes, ¿eh? si te acabas de incorporar, que sepas que hoy q u es e el Día Mundial de los Simpsons.、Eh, queremos que nos digas qué dibujos animados marcaron tu infancia, con cuáles te identificabas. Vamos a Instagram. Summer.María dice Afrodita de Mazinger Z por esos superpoderes y el color tan mono de su armadura. <risa> Blacklighting86 dice: Buenas tardes, a mí me gustaría ser Bar t Simpson porque es el gamberro que nunca fui ni seré y no le pasan cosas malas. Muy bien. Vámonos hasta Alicante. Ahí está nuestro amigo Tomás. Hombre, pues cómo no. ¡Más i n g e r <risa> El poder, la amistad. <risa> Coji puede c o n t r o l a r ¡Hombre! c ó m o no, Mazinger Z y s e r c o j i Cabuto. w、wow, o qué pasote, ¿no? Alucinante. Buenas, Raúl de Vigo. Hola,、pues、Raúl. Yo cada día me siento más identificado con Pepe Lepeu. ¿Ah? Esa mofetita que andaba siempre detrás de la gatita. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista. Pues porque tengo tan mala suerte con las mujeres como él y cada vez me siento más prohibido en más sitios. Buenas tardes, ¿qué tal? l Os、pues、estoy escuchando desde mi coche bajo la lluvia.、Oh. Mientras espero a que lleguen a recogerme.、No. Yo, los dibujos animados que más me marcaron en mi vida f u e ¿Eh? Candy Candy. ¿Qué? Y por su culpa he vivido enamorada siempre de cualquier rubio de ojos azules o ojos verdes. <risa> y aquí sigo esperando a mi príncipe de la colina. No es necesario llevar falta de escocesa. Muchas gracias, un besote y buena tarde. Hola, buenas tardes. Julio César desde Ciudad Real. Hola, Julio. Pues mis dibujos animados preferidos, entre unos cuantos, pues estaba el. El Correcaminos y el Coyote. e Me partía siempre con ellos y al mismo tiempo, pues me daba mucha lástima del Coyote que nunca pudiera ganar una.、Bueno. Un saludo, Ricky. Gracias, otro para ti. Y ahora prepárate porque va a sonar en tu radio. Top Loader con Dancing in the Moonlight. Man at War desde los 80 con su Who Can It Be Now. Y wow, el poder seductor de Kylie Minogue con esto que se llama In Your Eyes. Esto es l a d i e a c e Thank、you Do they follow me? It's not the future that I can see, it's just my fantasy. Esto es Big l i s con r i q u e García. ¿Os la b é i s fijado la super luna e s t a de color rojo enorme preciosa para terminar la semana santa ha sido fantástico y a ellos les encanta la luna por supuesto que、sí. Dancing in the moonlight. Bueno, y si í d a n c n in Moonlight Bueno, g si the Top lovers y quieres que te haga una recomendación para que alucines igual que lo has hecho con la luna prepárate porque Kiss f m 20 aniversario te presenta la gira mecano musical experience Tus himnos de juventud en nuevas versiones y además tocados en directo en un festival increíble con una energía, vamos, total. 29 artistas en escena, músicos, cantantes, bailarines, más de 100.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder, ¿eh? Coge a tu señora, coge a tu marido, coge a los niños, te vas este fin de semana. Y te vas a ver este musical que te va a encantar. Porque si te gusta Mecano, vais a alucinar, vais a disfrutar toda la familia. Infórmate en www.kissfm.es. Kissfm, 20 años con la mejor música. Y ahora sí, amigos, llega el momento de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad de la iglesia de Santa María de Castrelos, del castillo de San Sebastián, del estadio Balaídos, del puente de Rande y, por supuesto, a las Islas c i e s Nos vamos a las Rías Baixas, nos vamos hasta Vigo. Ahí está nuestro amigo Raúl. Oye, por cierto, hemos tenido muchísimos mensajes, s ¿eh? Gracias a todos, muchísimas gracias. Y Raúl, ¿qué se lleva? Este equipo con los amigos de Energy System. Y los amigos de Vigo, un beso y un abrazo, 94.0. Y los saludos de Ricky García, que regreso mañana a las 5:4 en Canarias. Aquí te espero. Hasta entonces te quedas con la mejor música del mundo, la de XFM. Hasta mañana.